Vamos a José Larraguro, quien es el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Nuestra Vida Ciudad. Eh, José, bienvenido de Ciudad Radio. ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo muy bien, todo muy bien, José. Bueno, ¿el 20, eh, elecciones? Sí, gracias. El 20 tenemos la, las elecciones de acá, del, del sindicato, en, en la ciudad de Tandil. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo está compuesta la lista oficialista? Eh, bueno, la lista oficialista, como les digo que va a ser la única lista uh -huh. porque no, no se presentó ninguna ninguna otra. Eh, este año Nancy, que es nuestra Secretaría General, se jubila, así que no no va a continuar al frente del sindicato. Y bueno, los compañeros de decidieron que, que sea yo el, el candidato a secretario general, así que, bueno, es un, un orgullo para mí decir que voy a el, el próximo secretario general del, del Sindicato de Empleo de Comercio. Y, y por lo que decís, eh, a, a ver una sola lista, ¿sigue sigue la misma gestión, por así decirlo, en Nancy, no sigue sí, la misma gente? Sí, exactamente. Sí, sí, los mismos secretarios que estábamos en, en la gestión de, de Nancy y se, seguimos todos, eh, Obviamente va a haber unos cambios porque el lugar que, que tengo yo hoy, el secretario gremial, lo va a ocupar eh, Alberto Fernández, que es un compañero que viene de, de Carrefour y que él ahora era, estaba en la Secretaría de Turismo. Y en el lugar que queda vacante de él, de, de, de la Secretaría de Turismo, lo va eh, esa secretaría va a estar a cargo de Virginia Romanelli, que es una compañera que viene a trabajar en, en Open Sports. Sí uh -huh. Hasta ahora es la delegada de OpenACAN en Tandil uh -huh. José, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo vos en el sindicato? Y yo como secre, como secretario gremial hace 8 años Bien. que estoy Los, los dos periodos los de de, periodo, de, claro. de Nancy Bien. Y después, anteriormente a eso, estuve 4 años trabajando acá Sin tener un lugar de secretario, digamos, ayudando a la secretaría gremial y antes era delegado en el supermercado monarca que prove digamos como como de comercio eh, José ayer hubo elecciones en, en su teo y y, y y charlamos con escena Sinópolis y nos comentaba que era la única lista que había en tandil yo le consultaba hay una sola lista porque están son están todos Unidos los, los docentes o, o, o había una sola lista porque nadie se quiere involucrar en, en, en la política sindical te la consulta vos también que cuál es eh, la razón por el cual haya una sola lista Sí, mirá, acá desde que yo tengo participación, digamos, gremial, eh, solamente hubo un año, que fue en el 2006, que hubo una lista opositora, que fue el primer periodo que ganó Hugo Mawapé como como secretario general. Claro. En, esa, en esa elección sí hubo dos listas, y a partir de esa elección, después siempre siempre fue una lista única, que era la lista, como dijeron ustedes al principio, la lista oficialista, vamos a llamarla así, que siempre claro. fue la, la conducción del gremio desde ese momento y después en en la vida diaria del del sindicato no digamos no es como por ahí la gente puede pensar como es la la vida política, digamos que tenés una oposición constante, que tenés que consensuar o o no o con con algunos temas. Eh nosotros acá tenemos el el sindicato está abierto a cualquiera, no es que tenemos una cuestión cerrada de que hacemos lo que la comisión directiva dice. Para eso eh, están más que nada el, el, el trabajo que siempre recato yo, porque aparte de donde provengo digamos, es el trabajo de los delegados que tenemos en todas las empresas, y la siempre está la libertad de, de que aparezca o sea, alguien que quiera hacer una lista, una lista opositora, eso por supuesto está siempre, y hasta último momento, que es el momento de presentar la lista, mm. nosotros pensamos que siempre la posibilidad está de que aparezca una lista de, de oposición. ¿Y a este año no hay y por eso es que te digo que van, obviamente la, la elección hay que hacerla igual poder cumplir con, con todos los, los pasos uh -huh. democráticos todo lo que uh -huh. nos impone la ley el Ministerio de trabajo y todo pero no no tenemos lista opositores a nivel más arriba también hay elecciones en la federación nuestra tenemos elecciones el año que viene bien. en el 2023 bien uh -huh. eh, Y cómo se hacen la, las elecciones acá que ustedes van ponen en algunos lugares grandes la, las urnas o, o van ustedes con las urnas visitando, porque hay, hay hay una gran cantidad, vos vas a decir qué cantidad de afiliados tienen, no pero debe ser bastante Sí, sí nosotros eh, este año la, la Junta Electoral decidió que haya eh, cinco mesas de votación que, eh, bueno, una va a estar acá en la sede del sindicato, en San Martín 787, la otra en la Casa de la Cultura, que tenemos nosotros en, en San Lorenzo entre Pelegrini y Uriburu, uh -huh. y después la otra mesa va a estar en la guardería de nosotros, en Nocito Blanco, que está en Malpú, uh -huh. que ahí esas tres mesas son abiertas para todos los empleados comercios de, de la ciudad, pueden ir a votar a cualquiera de las tres mesas. Bien. Y después, que si, históricamente se si hace así porque eran son los dos lugares más grandes, hay una mesa eh, adentro del supermercado Monarca de la Avenida Colón, pero que ahí votan solamente los, los dos trabajadores de ahí del Monarca Sur de Calle Panamá, que también solamente votan los compañeros de, de Calle Sur de Panamá. Bien. Las otras tres las que están en la sede del sindicato, son abiertas para todos los, los empleados de comercio. Uh -huh. eh, José, el, el sindicato ya cerró paritarias, ¿no? Sí, eh, fue todo un tema, el tema el, el, las paritarias porque el 21 de abril... Eh, salió publicado en casi todos los medios que se había firmado y los números mm. y mm. toda la situación pero en realidad se homologó el 3 de mayo o sea que desde mm. fines de abril hasta el 3 de mayo era ahí quedamos como en una zona media gris que todavía no estaba mm. homologado entonces no nosotros por eso no salíamos a ningún medio a decir que el aumento ya estaba porque podía haber algún cambio de último momento y lo que decíamos, bueno, que después no reflejaba la, la realidad del acuerdo pero sí, que sí, el 3 de mayo se, se homologó el acuerdo paritario por que va desde abril de este año hasta marzo del 2023. Uh -huh, uh -huh. ¿De cuánto fue el acuerdo? El número final es de casi el 60%, uh -huh. 59,5% de aumento. Uh -huh. lo, vamos a, lo vamos a ir cobrando en cuotas a lo largo del año, de, de abril, como te decía, de este año, uh -huh. hasta eh, marzo del año que viene. En realidad, la última cuota es en enero del año que viene y tiene como 30%, lamentablemente por la situación inflacionaria que venimos viviendo desde hace varios años, eh, todas las paritarias tienen una cláusula de revisión que que se puede activar en, en cualquier momento. Uh -huh, uh -huh. Eh, José, ¿cómo están con el tema de la obra social? ¿Cómo, cómo está funcionando CECAC? Bien, afortunadamente no no, no tenemos grandes uh -huh. grandes problemas. Eh, la obra social, bueno, como en, en todo el país, la obra social más grande de del país, acá en la ciudad también, es, es, es la hora que más afiliados tiene y afortunadamente traigo situaciones puntuales por ahí que le, la misma coyuntura nos hace vivir, eh, eh, afortunadamente estamos estamos cumpliendo bien con, con nuestros compañeros, con los afiliados. Uh -huh, uh -huh. Bueno José, eh, entonces el 20 de las las elecciones, ya te felicitamos de, de antemano por, por tu nuevo cargo eh, como secretario, bueno. futuro secretario general del de Sindicato Empleado de Comercio de Tandil. Bueno, gracias. Y dejame invitar a los compañeros, uh -huh. porque más allá de que es la lista única, siempre es bueno sentir el, el apoyo de, uh -huh. de, de los compañeros y de, de los afiliados para que se acerquen a votar en el 20, entre la, en los lugares que, que les comentaba recién, entre las 9 y las 18. Perfecto, perfecto. Está hecha la invitación. Eh, José, vale. que tengas una muy buena jornada. Bueno, muchas gracias.